Muy bien, mis hermanos. ¿Tienen abierto su de word Lo que vamos a ver en esta noche, en esta tarde, vamos a ver con respecto a la mishpat. Vamos a ver con respecto a la mishpat. La mishpat, el, el concepto que se ha este trabajado en el grupo con respecto respecto a la mishpat es un concepto que este que se ha tomado con respecto a la Torah a la Torá y se ha hablado que esta mishpat es la que vino a ser añadida vino a ser añadida en el tiempo de Moshe Mas sin embargo podemos nosotros mirar que en el tiempo de los profetas en el tiempo de los profetas esta mishpat le es reclamada al pueblo de tal manera que como le es reclamada al pueblo nos hace pensar que realmente se deberá de guardar o no esta mishpat qué es lo que tendríamos que este, ver cada uno de nosotros o entender con respecto a la mishpat esta palabra mishpat vamos a poner eh, la traducción del strong La traducción del Strong aquí en, en el chat acerca de esta palabra que viene a ser Mishpat, la podemos obtener en el capítulo 21, versículo 1. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Estas son las leyes que les propondrás, nos dice aquí. Aquí nos viene en la palabra leyes, viene la palabra mishpat. Esa palabra mishpat que nos está hablando aquí, hablando un poquito más abierto el concepto de esta palabra, Nos dice propiamente, veredicto, favorablemente o desfavorable, pronunciado, pronunciado judicialmente Específicamente, sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina, del participante individual o colectivo. Incluye el acto, lugar, de la demanda, el crimen la pena abstractamente justicia incluye el derecho o privilegio del participante prácticamente cuando nos, nos ponen esta palabra esta palabra como mishpat viene a, viene a ser un juicio esta palabra mishpat viene a ser un juicio Un juicio que determinamos cada uno de nosotros como personas, de tal manera que la Mishpat no siempre es mala. ¿Por qué no siempre es mala? ¿Qué entiendes cuando se dice Mishpat, mi hermano Miguel? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Mishpat después de lo que ya se ha enseñado en el grupo? Dice mi hermano, son las actitudes sugeridas a realizar en una toma de decisiones llamada juicio. Si se le quiere hacer ver de esa manera, dice mi hermano. Cuando nosotros vemos esta palabra mishpat en la escritura, eh, nosotros llegamos a pensar que esta palabra mishpat es necesariamente un juicio para mal, mas sin embargo en realidad no es así. No es así del todo. Cuando nosotros empezamos a analizar esta palabra Mishpat, le dijo, la, le dijo el poderoso a, a Moshe, estos juicios les propondrás que ellos decidan si los quieren hacer o si no los quieren hacer. Estas Mishpat les vas a proponer lo que ellos quieran hacer, lo que ellos decidan. Tú dejas Hácelos a ellos, yo te los estoy dando para que ellos vean qué es lo que quieren hacer. Pero viene también, de forma diferente, en otros lados, la Mishpat. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel nos está diciendo en Ezequiel capítulo, capítulo 20, versículo 11, cómo dice... Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Ahí nos está describiendo, les di mis estatutos y les hice conocer qué cosa? Decretos. Dec Revisen la palabra hebrea que viene detrás de la palabra decretos. ¿Qué palabra viene, mis hermanos? Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Nos está diciendo, les hice conocer. Los Dice, los que saqué de la tierra de Egipto los traje en el desierto y les di mis estatutos. Ahí nos está declarando que nos dio sus estatutos, su fuká, y les hice conocer. Mishmishpah. Por lo, por los cuales, el hombre que los cumpliere, vivirá. ¿Cómo que el hombre que los cumpliere, vivirá? Ezequiel nos está presentando algo bien importante. Porque nos está diciendo que les dio allí, mishpat, para que el hombre que los hiciere, vivirá. Pero también Ezequiel capítulo 20, versículo 25, como dice... Okay, dice también. Ahí no nos dice. Por eso yo también les dije, que no eran buenos, y Mishpat, por los cuales no podrían vivir. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Quiere decir que hay Mishpat que se les dio para que ellos vivieran, y que hay Mishpat que se les dio para que ellos murieran si ¿Sí se entiende de ese concepto hasta aquí todos vamos bien, si ¿Sí tienes tu micrófono ¿verdad, Miguel el, el realmente el problema el problema es que con guardar la meshpad o con guardar la, los jookins siempre se va a correr el riesgo de violar el misbot Yeshua, cuando le decía vete y no peques más, váyanse y guarden los mandamientos. Nunca le decía guarda la Torah, guarda la Jocá, guarda la Mishpat, guarda el Mishmeré. Siempre le decía guarda el Mishbot. Escuche Israel, no. Bueno, Israel, que pide el Señor de ti? Sino que lo ames con todo su corazón y guarden sus mandamientos. Eh, yo considero que ese podría ser el principal impedimento y un buen punto para poner en tela de juicio esta noche, ¿no? En este caso, mi hermano Miguel, precisamente por eso estamos mirando esto. Por ejemplo, mi hermano Miguel, vea Jeremías capítulo siete, versículo cinco al siete. Pongámosle mucha atención. «Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vu vuestras obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no imprimieran y no al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramar en la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para su propio mal, los haré morar en este lugar, en la tierra que viví a sus padres para siempre». Hasta ahí, mi hermano. Lo mismo nos dice Isaías 1, lo, lo mismo, lo mismo nos dice el Isaías 3. Nada más déjame hacerte el énfasis aquí, mi hermano Miguel. Aquí nos está describiendo, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres, ¿Qué cosa? Si con verdad hicieres qué cosa, mis hermanos. ¿Qué palabra viene ahí en el hebreo atrás? Mi hermano Miguel. Si con verdad hicieres mishpat. ¿Qué pasó, mi hermano Miguel? No viene Tzadik, ni Tzedek, viene Mishpat. Es por eso que estamos hablando acerca de esto. Es por eso que me interesa, es por eso que me interesa que podamos hablar acerca de esto. Para que comprendamos un poquito más esto acerca de la Mishpat. Sí, Miguel, te espero. ¿Ya viste que sí dice Mishpat, Miguel? ¿Te das cuenta que en realidad entonces hay algo más aquí? Es aquí donde te estoy mencionando que es la importancia de esta palabra... Es la importancia de esta palabra Mishpat, que es lo que quiero explicarles en esta noche. Cuando nosotros empezamos a analizar, Ezequiel claramente está diciendo, por cuanto no guardaron mi Mishpat y no guardaron mi Huk, entonces yo os deseché y les di Mishpat, que no eran buenas, y Huk, por los cuales no podrían vivir. Quiere decir que hay dos Dime mi hermano, ok, entonces forzosamente, a fuerza, en Éxodo 21, o en Levítico, o en Deuteronomio, tienen que existir las dos, ¿no? La mispad buena y la mispad mala, y eso es lo que te quiero mostrar, exactamente para allá voy a ir, para mostrártelo Es exactamente lo que les quiero mostrar. Prácticamente, cuando nosotros empezamos a analizar la Escritura, nos está mencionando, por ponerles un ejemplo, Levítico capítulo 19, verso, 20, verso 15. ¿Cómo dice mi hermano? No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí, si nosotros ponemos muchísima atención a lo que nos está diciendo, en el Bico 19, verso 15, nos está indicando esto. No harás injusticia en la Mishpat. No harás Injusticia en la Mishpat, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí nos está describiendo. Juzgarás con, con justa mishpat. ¿Por qué? Porque la mishpat se le otorgó a los jueces. Los jueces estaban puestos en las puertas del pueblo pa para que a ellos se les presentaran todos los casos, todas las mishpat, para que los jueces juzgaran entre lo que está bien y lo que está mal. De tal manera que cada uno de ellos tenían que decidir, cada uno de ellos tenían que plasmar el asunto delante de los jueces y determinar, determinar qué era lo que se le iba a hacer, qué era lo que le iba a suceder a esta persona. Pero ojo, estas mishpat, estos juicios quedaban a cargo de los jueces y los jueces tenían que juzgar de una manera Recta, ni haciendo mejor a uno, ni haciendo mejor al otro. Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, «Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Prácticamente, mi hermano Miguel, eso es un juicio, el hecho de que les está diciendo «Aprended a hacer el bien, aprendan a hacer el bien». Eso que nos estás mencionando prácticamente lo menciona en Deuteronomio capítulo 24, mi hermano Miguel. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 al 18. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató ya tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Hasta ahí. Los padres dicen no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No torcerás la mishpah del extranjero, el juicio del extranjero. Ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo de Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Elohim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Le estaba diciendo que respetara en el juicio al extranjero, al huérfano, a la viuda. Con justo juicio, con justa mis No se va a juzgar por juzgar, sino se va a juzgar Ahorita entramos con el maestro Miguel. ¿Hasta si me están entendiendo mis hermanos? Esta palabra, esta palabra que viene a ser mishpat, tenemos nosotros que entenderla. Tenemos que lograr entender esta palabra a ser mishpat. Les voy a poner ejemplos para que me entiendan. Vamos a Números capítulo 35, versículo 12 al verso 24, por favor, hermana Gis. Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que sea juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de acogimiento. Tres ciudades daréis de esta parte del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Estas seis ciudades serán para acogimiento a los hijos de Israel y al peregrino y al que morar entre ellos. A que huya allá cuando cualquiera que hiriere de muerte a otro por hierro. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriese, el homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. O bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra de que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento, a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido hasta... con el aceite de santo. Uh -huh. Imaginémonos lo que está aquí. Aquí nos está presentando... Todo un caso, en el cual se vienen a elaborar ciudades que se le llaman ciudades de refugio. Estas ciudades albergaban a todo aquel que sin haber cometido un agravio, o, o a todo aquel que cometió, un, que cometió un agravio por hierro o por accidente. Nos dice, y o serán aquellas ciudades para refugiar refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en Mishpat, en un juicio, delante de la congregación. Una vez que se presente este juicio, y que se presente esta persona delante de la congregación, y se juzgue su acción, entonces, en esa Mishpat, en ese juicio, se determina si va a morir, o si no va a morir. Si no va a morir, debe de ser absuelto de todo, rescatado de todo mal, y esta ispat habrá servido para que éste sea librado de la muerte, este juicio habrá servido para que éste sea librado de la muerte, por cuanto no tenía nada contra su enemigo, perdón, contra aquel que hirió, porque no era su enemigo, ni había enemistad entre ellos, por eso nos está mencionando el versículo 24. Entonces la congregación juzgará. La congregación hará ese juicio entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes, conforme a estas mishpat, a estos juicios. La congregación ...librará al homicida... ...de mano del vengador... ...de la sangre... Y, de la, ...y la congregación... ...lo hará volver a su ciudad... ...de refugio... ...la cual... ...se había refugiado... ...y ungido... ...con el aceite santo... ...perdón... ...en la cual se había refugiado... ...y morará... ...en ella hasta que muera el sumo sacerdote... ...el cual fue ungido con el aceite santo... ...prácticamente... Cuando miramos esta Mishpat que nos está describiendo aquí, nos está determinando que esta Mishpat es un juicio. Es un juicio y nada más. Es un juicio. Prácticamente el Poderoso les determinó Mishpat para librar la vida, pero También les determinó Mishpat para morir. ¿En dónde vemos esto? Hay un contraste en esto que estamos mirando. Acordémonos que en Éxodo capítulo 21, versículo 1 en adelante, estas Mishpat les vas a proponer, si ellos las quieren hacer. Estos juicios, si ellos los quieren hacer, Adelante, pueden hacerlos, les dijo el poderoso. Estas mispad, estos juicios, les vas a proponer para que ellos tomen su decisión. Estas son las mispad de las que nos habla Ezequiel, diciendo, yo les di mispad que no eran buenas, mispad que no eran buenas por las cuales no podrían vivir. También le dio mishpat con las cuales podrían ellos vivir. Y esas son las que estamos mirando. Estas mishpat que les dio el poderoso para preservar la vida. Ejemplos donde el pueblo mismo tenía que juzgar, pero se le dijo, cuando hagas un juicio, cuando hagas una mishpat, no te inclines, no te inclinas hacia un lado o hacia el otro, juzga de manera recta, juzga de manera recta entre todos, vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo ocho al once. Si un caso viene ante ustedes a las puertas de la ciudad, que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar de ya su Elohim escoja y comparecerán delante de los Kohanim, que son Leviim, y el juez en oficio de ese momento buscará su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Actuarán de acuerdo a lo que ellos les hayan dicho allí en el lugar de ya, que ya escoja. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos. Hasta ahí. Estamos en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 8 al 11. Están escribiendo, cuando alguna cosa te fuere difícil en la Mishpat, pueden en su devor, cuando alguna cosa te fuera difícil en la mishpá, entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otro entre una clase de herida y otra en negocio de litigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el señor Elohim escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas, al juez que en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia, del juicio, ellos te enseñarán la sentencia, de la mishpat, ellos, a ellos se les había encargado, la sentencia de la mishpat, y harás, según la sentencia, que te indiquen, los del lugar, que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer, según todo lo que, todo lo que se te manifieste, se Según la ley que te que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. Según la misma que te digan, harás. No te apartarás, ni a diestra, ni a siniestra, de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, para todo esto había una manera de hacer las cosas, pero aquel que procediere con soberbia, y no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar, delante del Señor Telohim o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo mo oirá, y temerá, y no se enservecerá, ¿por qué está diciendo esto? Porque Tomar el la Mishpah en sus manos, ni que presentar la Mishpah delante de los jueces. Pero no, si yo hago las cosas a mi manera y ejecuto las cosas según lo que yo creo, lo que yo ando, nos está diciendo ahí la escritura que esa persona debía de morir. ¿Por qué? Porque no llevó la Mishpah, no llevó el juicio delante del sacerdote, delante del juez. Antes actuó, actuó con soberbia. Antes actuó con nadie Para no presentar el caso delante de los sacerdotes Para no presentar ese juicio, esa mishpah delante del juez O delante del sacerdote que estaba a cargo Esteban Dime mi hermano Luis Sí, es, es como entonces vendría a ser como, como lo que nosotros llamamos hoy eh, Hacer justicia por mano propia Exactamente mi hermano a ver, por ejemplo, en Argentina, está, eso es una, un hecho condenable. Por ejemplo, eh, eh, una persona, un ladrón, una persona que le da muerte a un ladrón eh, eh, fuera fuera de su límite de vivienda, eh, se lo enjuicia al que mató al ladrón. Ahora, si eso sucede dentro de la de la, de la casa propia, eh, ahí, digamos, enjuicia... ...y se ven las condiciones... Este, ...hubo un caso hace muy poquito... ...muy sonado que... ...bueno... Este, ...el dueño tuvo tuvo un, un tiroteo... ...por ejemplo, adentro de la casa... ...y mató a dos ladrones... ...y el juicio fue muy largo... ...pero lo que te quiero decir... ...es de que en Argentina no se tolera... ...el que... Eh, ...un civil tome justicia... ...no importa las circunstancias... Eh, ...no puede tomar justicia por mano propia... Es más o menos lo que está pasando acá en las Escrituras, ¿no? Sí, tenían que llevar, tenían que llevar ese juicio, esa mispad delante de los sacerdotes y que los sacerdotes juzgaran. Si alguien actuaba con soberbia, si alguien actuaba con soberbia y simple y sencillamente hacía la mispad por sí mismo ¿no? Dice que delante de los sacerdotes tenía que ser traída esta persona y que se le asesinaran, que se le asesinara por no haber obedecido ese tipo de cosas, por no haber obedecido ni a los sacerdotes a quienes ellos tenían que juzgar el caso. Es prácticamente lo que estamos mencionando. Eh, mira, David, es prácticamente en el, en el lo que hebreo. estamos mencionando cuando nosotros sí. empezamos a hablar de la Mishpat. Por eso nos está diciendo la Escritura, en varios de los profetas en varios de los profetas nos está describiendo que ellos se olvidaron de las Mishpat del Poderoso. Un ejemplo donde el Poderoso mismo le es presentada una Mishpat y él dice lo que se tiene que hacer. Números capítulo veintisiete, versículo cinco al once. Mis hermanos que están en el chat, si tienen alguna duda, pueden, pueden expresarla directamente. Si no es así, entonces este... Pero ahí con lo que dice... Eh, Edgar, vamos a un punto que estábamos viendo con Carlos eh, ¿te acuerdas de ese día? Carlos, dice Edgar, sexualmente ¿acaso Gastón vas a dejar que entre un ladrón a tu casa y que vean a tu esposa e hija? y aquí nosotros mencionábamos el, el, el salmo ¿no? Pues eh, a los ángeles mandarás mandará que te guarden en todos sus pinos bueno, yo estoy ahí está, ahí, ahí está, ¿dónde? ahí todo le atacando o te esté lastimando, pero tú en defensa propia pues te defiendes o con algo le golpeas o o le das, y se, o sea, te defiendes. Y en ese caso al defenderte pues puede pasar alguna tragedia, a lo mejor el golpe que te hayas dado en la cabeza puede que lo hayas matado. Esa parte de que es en defensa propia entra como hacer justicia ser o no es, o esperas a que te maten. Pero no, pero... que hay hay dice que no no dará no piedad resplandecero si y señor tu sombra a tu ah, lado mil si que que no y está preguntando cómo cómo se trata de este caso en este caso lo que está preguntando mi hermana pauli nos está describiendo aquí este algo importante mi hermana la escritura nos dice Que nosotros como personas, si vivimos lo que estamos conociendo, si vivimos realmente el amor en Yeshua el Mashiach, no vamos a tener problemas de esa naturaleza con los de allá afuera. Si viene un ladrón, entra a mi casa y quiere llevarse las cosas, que se las lleve. Si yo puedo llamar a la autoridad, a los policías, y ellos pueden venir y apresarlo, adelante, no hay ningún problema, porque ya es, dice, sujetados a las autoridades. Me sujeto a las autoridades para que ellos vengan y se lleven al ladrón. Yo no me tengo que levantar en contra de él para asesinarlo o para hacerle algún daño. Pues tenemos el ejemplo del Mesías. ¿El Mesías? ¿qué, ¿Qué le hicieron? Le quitaron hasta la vida. ¿Se defendió? Más sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a analizar que realmente si nosotros vivimos lo que está escrito debemos de hacer oración continuamente Él nos protegerá de todas estas cosas porque también está escrito los enemigos serán los de propia casa si en este caso es uno de los hermanos el que me hace el agravio yo no debo de yo no debo de devolver algo mal si Él me quiere golpear si Él me quiere incluso hasta quitar la vida Y uno de los hermanos, no temáis aquel que mata el cuerpo. El alma no es matar, temed a aquel que mata el cuerpo. Y el alma y los echen en el sepulcro. A él temed. Prácticamente, si nosotros empezamos a mirar, el hecho de que un ladrón se meta a nuestra casa, tendríamos que recurrir a las Si no es así, si es uno de los hermanos, no tenemos por qué nosotros levantarnos en contra de él. Entonces aquí es el verso, si quieres tomar tu tapa, dale también tu camisa. Si quieres que vayas con él, un kilómetro ve con el dos, o una milla ve con el dos. Al que te pide dale, y al que te pide ti prestado no se lo rehuses, Eso es entre los hermanos entre aquel que es malo entre los hermanos si yo voy en un camión y me van a quitar no solamente a mí se sube un ladrón y me va a quitar a mí y a todos los que están conmigo sus cosas y yo no me quiero hacer el y le y me levanto contra él será esto justo prácticamente Se está mencionando la escritura, que con los de afuera, los de afuera no nos van a buscar ese tipo de problemas. Y si así fuera, si fuesen los de afuera, entonces debemos de hacer oración al poderoso y recurrir a las autoridades para que ellos intervengan entre nosotros y él. No podemos levantarnos nosotros para asesinarlo o hacerle algún daño. ¿Si me doy a entender, mi hermana Pauli? Entonces, prácticamente, nos están mencionando la Escritura acerca de la Mishpat, les iba a poner otro ejemplo acerca de la Mishpat. ¿Cómo es que el mismo poderoso, el mismo poderoso, le es traída una Mishpat, le es traída un juicio para que el poderoso le ayude a determinar Amós, ¿qué es lo que va a hacer? Números capítulo 27, versículo cinco al 11. Y Moisés llevó su causa delante de Yah y ya respondió a Moisés diciendo: Bien, dicen las hijas de Esterofeab, debes darle posesión de heredad entre los hermanos de su padre. Pasarás la heredad de su padre a ella. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasarán su herencia a su hija; y si no tuviere hija, darán su herencia a sus hermanos; y si no tuviere hermanos, darán su herencia a los hermanos de su padre; y si su padre no tuviere, darán su herencia a su pariente más cercano de su linaje, el cual la posee. Y será a los hijos de Israel por estatuto de derecho como ya mandó a Moisés. Aquí nos está mencionando acerca de las hijas de Zelofejab. Acuérdense que las hijas de Zelofejab, su padre muerto, su padre había muerto y no tenían hermanos, por lo ¿no? tanto, iba a ser difícil que les tocara un territorio, una tierra. Llegan sus hijos a regresar a Moisés y le dicen, vuestro padre no murió por ningún pecado estando en el grupo de Coré... sino murió por su propio pecado en el desierto. Y nosotras hemos quedado. Y deseamos que nos des tierras. Verso 4. <coughs> ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre? entre su familia, por no haber hijos, danos heredad entre nuestros hermanos de nuestro padre. Moisés llevó la mishpat delante del Señor porque Moisés no sabía qué hacer. Moisés lleva la mispa delante del Señor y el Señor le respondió a Moisés diciendo, bien han dicho las hijas de Zelofejá les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y y trazarás la heredad de su padre a ellas, y las y los hijos de Israel hablarán siendo. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daré su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daré su herencia a su padre, perdón, a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daré influencia a su pariente más cercano de su linaje. Y este será para los hijos de Israel, esto será por estatuto de Mishpat como el Señor, como el Señor lo mandó a Moisés. Esta Mishpat la determinó el Poderoso, que así se tenía que proceder, Es que faltara algún varón entre alguna familia para que recibieran una heredad. Y los jueces tenían que hacer valer estas mishpas delante del pueblo. Es ahí donde nos damos cuenta que habían mishpas, que habían juicios que se hacían a bien del hombres Para que ellos procedieran correctamente Estos son los mishpat O estos son los juicios Que en los profetas Les empieza a decir Por cuanto abandonaste la mishpat Ellos tenían que juzgar con justo juicio Tenían que juzgar con justa A cada uno de los hombres Como lo está mencionando, Levítico capítulo diecinueve, versículo quince. No harás agravio en el juicio, no tendrás parcialidad con el pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí nos empieza a decir. No harás injusticia en la mishpat, favoreciendo al prójimo, favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en la mispa. El hombre que hace injusticia en la mishpat Es aborrecido totalmente delante del Poderoso. Y le reclama el Poderoso a todos los hombres que hicieron injusticia en y la mispa, Porque el hombre tenía que proceder a un justo juicio. Pero no lo hicieron. Seguían por la dureza de su corazón. Al inclinarse por la dureza de su corazón... Entonces el hombre empezó a actuar con rebeldía. ¿Por qué se les dio la del divorcio, mis hermanos? Desde ¿Por determinada se les la de este corazón? Así es, mi hermana Gil. Se le da una decisión y se les dice: A los hombres, tú cuando tomas a tu mujer, te dicen: Más una carne eres con ella. Ya no los separen porque ya son una sola carne pero el hombre no, era terco, era duro. Entonces se le da la mishpat. Esteban. Sí, mi hermano Luis. Sí, es importante aclarar de que eh, fue Moisés que les permitió, pero Dios no, el que le dé carta de divorcio, porque eran tan tercos, tan duros de corazón, de que Moisés les permitió, ¿no? Lo que pasa aquí es que Moisés les determina Moisés hizo un juicio Moisés hizo un juicio Conforme a todos los hombres Él miraba que todos los hombres querían divorciarse de sus mujeres Y venían con Moisés y le decían de una queja Y le decían de otra Y le decían de otra Entonces él dijo Bueno, ¿qué hago? Toma una decisión Toma una decisión Y hace un juicio de aquí en adelante ...de tomar una mujer y... ...esta ya no le agradare, ya no le gustare... ...ya tuviera esto, aquello... ...dele carta de repudio ...y vimos que les dieron esta mishpat... ...para protegerlos... ...les dieron esta mishpat para protegerlos... ...¿por qué? ¿Qué hubiese pasado si... Era? ...Moisés no les da la mishpat... ...y el hombre empieza a dejar a sus mujeres el poderoso se hubiese enojado con ellos y los hubiese destruido más pronto de lo que ellos esperaban pero se les dio esta mishpat para protegerlos se les dio esta oportunidad de juicio para protegerlos para que así el hombre que quisiera dejar a su mujer la pudiera dejar y estuviera en comillas dentro de lo que es permitido porque en realidad fue permitido por Moshe, no por el poderoso por ese juicio que hizo más sin embargo eso es lo que estamos viendo aquí que se presentan los casos delante de los sacerdotes delante de los jueces y ellos que determinar la mishpat ellos tenían que determinar el juicio acerca de lo que estaba bien y acerca de lo que estaba mal Ellos tenían que tomar decisiones, pero ellos eran duros de corazón. Ellos no querían obedecer. Cuando juzgaban, juzgaban por cohecho, juzgaban por reprensa. Y es donde el Poderoso se enojó con ellos. Porque ya se inclinaba su balanza hacia un lado. Ya la mishpat ya no la hacían adecuadamente, ya la siento toda torcida. Por eso Miqueas llega a reclamarle a Israel. Miqueas capítulo 3, versículo 8 al 11. Pero yo estoy lleno del poder del Espíritu del Eterno, de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ahí nos está mencionando, mas yo estoy lleno de poder, de poder del Señor y de Mishpah, paz y de juicio y de fuerza para pronunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto. Jefes de la casa de Jacob y jefes de la casa de Israel que abomináis que abomináis la mispa y pervertís todo el derecho que edificáis acción contra y a jerusalén con injusticia sus jefes juzgan por cohecho sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas han por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Es por eso que les está describiendo, yo estoy lleno del poder del Espíritu y de Mishpat y de fortaleza y de... Para denunciar a Jacob su rebelión Israel su pecado, oíd ahora esto jefes... De la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis la Mishpat, y pervertís el juicio. ¿Qué nos estaba diciendo de la Mishpat? No te impliques, no aceptes cohecho. No aceptes cohecho de ninguno, de ningún lado. No perviertas el camino del Señor. Vamos a Deuteronomio. Capítulo 25 versículo uno al trece. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al iniguo, será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo, echa, lo hará echar en tierra y harále azotar delante de sí según su delito por cuenta Ahora le dar cuarenta azotes, no más. No sea que si se lo hiriere con muchos azotes, a más de eso se envilezca tu hermano delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey al que trillare. Aquí no se Cuando hermanos estuvieran... Si en la tierra, que señor... Señor te te da para que la poseas. Fue sellado. Si hubiere pleito entre alguno y acudiere al tribunal y acudiere a la Mishpat, ahí la palabra tribunal está traducida de la palabra Mishpat y acudiere a la Mishpat para que los juez juzguen. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez le echa para echar En la tierra y le hará azotar, en su presencia, según su delito, será cerebro de azotes. Se podrá dar cuarenta azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta transformablecido delante de tus ojos. Acuérdense que a Saulo lo azotaron muchísimas más veces, cuarenta azotes menos uno. Esto lo hacían según esto que estaba escrito, según esta este juicio que determinaban ellos, prácticamente la Mishpat, de la que nos están es una decisión, es un juicio, que el Poderoso otorgó a los hombres para que ellos decidieran qué era lo que querían hacer. El, pro, el Poderoso les propuso estos juicios a cada uno de ellos, de manera que pudieran ver qué era lo más correcto. Él les dijo, tú vas a juzgar con justa mispa, con justo juicio. Ya casi no juzga con justo juicio dependía de los jueces, dependía de los sacerdotes a los cuales era traído el caso, el caso cualquiera que sea, cualquiera que les presentase. mas sin embargo... Todos ellos se olvidaron de estas mishpahs, se olvidaron de estas mishpahs, por eso llegan los profetas y les reclaman, por eso llegó el profeta Jeremías y, y le reclamó, porque no habían guardado esas mishpahs, esas mishpahs que Ezequiel está diciendo, yo les di estatutos que vienen a hacer, y también les dio mishpahs, por las cuales se Lo que las hiciera, viviría. Pero también dice el mismo Ezequiel: por cuanto no quisieron obedecer mi palabra y quebrantaron el pacto que yo hice con ellos, les di mi shpat, Les di mi shpat, y Juk, por los cuales no podrían vivir. Entonces, prácticamente, cuando nosotros estamos mirando, el profeta Ezequiel nos está hablando. Junto con el profeta Jeremías, acerca de una Mishpah que les está reclamando. No guardaron la Mishpah delante del poderoso. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 7. Versículos 5 al 7, por favor. Jeremías 7, del 5 al 7. Si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres y si derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino, al huérfano y a la duda, ni en este lugar derraréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para el vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ay, mi hermana. está describiendo pero si mejorares cumplir vuestros caminos vuestras obras si con verdad hicieres mishpad si con verdad hicieres mispad entre el ish y su prójimo, y no eres al huérfano y, al, y a la viuda Ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Yo os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. En la Escritura nos está determinando acerca de la Mishpat, en un sentido general, que viene a ser un juicio, Un juicio que se le determina al hombre, un juicio que se pone en el hombre, en los jueces para que determinen si algo está bien o si algo está mal. Pero aparte de eso, una cosa es lo que nos está mencionando, que estos juicios vinieron a ser puestos en el hombre para que decida, y otra cosa que Dice Éxodo capítulo 21, versículo 1. ¿Cómo dice mi hermana? No más le escuché, versículo, pero no, no más. ¿No se escucha bien, mi hermana? No, yo le sigo escuchando cortado, mi hermano. Mi hermano Luis, ¿puedes no. este, anotar en una hoja a todos los que están? ¿Y después nos llamas únicamente a los que están, por favor, mi hermano? Ahí es que el, el que escuche bien las citas, pues póngala ahí en el chat para ya buscarla. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Disculpa que te moleste. Eh, Éxodo capítulo 21, versículo uno y dos. Y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más el séptimo saldrá ahorro de balde. Hasta ahí. Estas son las bishvahs, estos son los juicios para que ellos decidan que les vas a proponer. Estos juicios que se les entregaron a los hombres no se debían entregar, pero se les entregaron los hombres nada más debían de tener juicios positivos pero este estos juicios que se les entregaron a los hombres no eran no eran positivos eran opcionales para que ellos decidieran si los hacían o no eso sí eran opcionales pero una cosa es lo que nos está mencionando acá don nos dice acerca de la mishpat y que ellos tenían que proceder con misericordia y otra cosa es lo que nos está diciendo aquí porque les entregaron dos clases de Mishpat, dos clases de juicios, uno directamente les dijo van a juzgar rectamente, van a juzgar con rectitud, y otro le dijo estos juicios, si quieren aplicarlos, háganlos, si no quieren. No los hagan. Esa decisión ya le quedaba a los Pero como ellos eran duros de corazón, no entendieron las duras. Antes se inclinaron por el mal. Ya por el mal, tomaron estos juicios que les eran contraproducentes para empezarse a destruir entre ellos. Mientras La Escritura nos está mencionando que estos juicios, estas mishpat, de las que habla acá, y los profetas las mencionan, estas mishpat, estos juicios, tenían que ser de manera recta. por Así como en Deuteronomio, capítulo 25, del 1 al 3, nos dice que todos los casos debían de presentarse delante de los jueces, para que decidieran, y como el Levítico nos dice, Levítico 19, verso 15, juzgad con justa mispa esta, esa esa uh, o esa o esta posibilidad que se le da al hombre, de hacer un juicio, siempre la ha tenido, desde el tiempo antiguo hasta ahora siempre ha tenido esa posibilidad de hacer un juicio de hacer una mishfad. pero el maestro únicamente quiere que el hombre que haga una Además, mishfad, no. justicia sí mi hermano sí iba a mencionar que que en samuel Se habla de cuando David cometió el... cuando David infringió prácticamente la ley, porque no actuó con justicia, ¿no? En este caso el mismo Poderoso es contra... Es, es para él un juez el cual dictándole la sentencia pues le quitó la vida a su hijo, ¿no? Porque dándole a conocer los caminos, dándole a conocer cómo debía de actuar, David no lo hizo de esa manera. Y el mismo Poderoso actúa... Actúa delante de él como un juez, ¿no? Porque le dice que no... O como en Isaías, le dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y quieren saber, y quieren acercarse a mí, o sea, al eterno. En este caso, en, en la antigüedad, siempre se ha, se ha mencionado o se ha dado a conocer que pues se equivocaban o no hacían de acuerdo a las leyes. En este caso que ahora ve, nunca había visto pues de que las leyes son esa justicia, esos juicios. Es más que nada, eh, no sé si ahí está equivocada o corríjame, pero bueno, en este caso, en la actualidad también viene a ser así, ¿no? Siempre debe haber haber un, como un, un tribunal o un lugar de consejeros en donde pues se debe de obrar no ahí mencionaba un verso que no, no se le debe de hacer ni al ni no se le debe de hacer con eso, pues, que no no es que esto me caiga bien o este tal sino que debes de obrar según el que sea ha bien no porque tenga la razón más ahora pues se ha corrompido todo ese, Sí, ¿no? de, de que las personas actúan ya con maldad y de ciudad que pues, se viene a ver no se acueban fue así sí, prácticamente nos está indicando la escritura que desde tiempos antiguos se les dio esta oportunidad de hacer juicios el poderoso les dio sus juicios, les dio sus juicios y les dijo ¿Cómo se tenían ellos que conducir? ¿Cómo se tenían que conducir en la vida? Para hacer una vida totalmente agradable delante del Poderoso. Y ellos no tenían que hacer distinción en ninguna persona. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Versículo 16 y 17 En ese tiempo yo comisioné a sus jueces, oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de ya. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo iré. Hasta ahí. Ahí nos está determinando cómo es que el mismo Poderoso le, de, le dice a Moisés, pon a jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000, con la finalidad de que se traigan todos los casos a ellos. Diciendo oír hermanos y juzgad Juzgad justamente Entre Entre Y su hermano Y el extranjero Y no hagáis distinción de personas No hagáis distinción de personas En la Mishpat Así al pequeño como el grande oiréis no tendréis temor de ninguno, porque la mitsvá es de Elohim, y la causa que os fuera difícil traeré a mí y yo la oré. Os mandé pues en todo tiempo lo que había de que hacer. Prácticamente nos está esta mitsvá, estaba en y los jueces tenían que Y dice que la mispa en el Elohim por eso debe de ser recta, debe de ser en justicia. Pero ellos se olvidaron de esa mispa en rectitud. Se olvidaron de esa mispa en rectitud, la corrompieron, la trastornaron. Por eso los profetas les dice: les dicen a todo momento que se olvidaron de mispa, se corrompieron de todo eso. Por eso, aquí el capítulo. Capítulo 1, perdón, capítulo 20, versículo 13. Ezequiel veinte Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Ellos no caminaron por mis misbos, y ellos rechazaron mis ordenanzas, las cuales, si una persona los guarda, tendrá vida por medio de ellos. Además, ellos gravemente profanaron mi Shabatot entonces dije que derramaría mi furia sobre ellos en el desierto para destruirlos hasta ahí dice que más se rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto no estuvieron no en sus juká, y desecharon desecharon sus mishpas las mishpas que vienen del poderoso por las cuales el hombre que la vivirá y el reposo profanaron ...en gran manera... ...dije por tanto... ...que derramaría sobre ellos mi ira... ...en el desierto... ...para... ...examinarlos... ...si nos damos cuenta... cómo es que el poderoso... ...a cada uno de ellos... ...les está diciendo... ...por cuanto abandonaron mis mispad... ...cuando se da un mispad... ...cuando se da un juicio... ...y este juicio se juzga con rectitud... ...con misericordia... ...con bondad... ...hacia la otra persona... Este es un juicio, esta es una mishpah del poderoso, pero cuando la mishpah, cuando el juicio se le da al hombre y el hombre actúa, el deseo según la maldad de su corazón, recibiendo cohecho, recibiendo precio ya para actuar mal, esta mishpah se vuelve totalmente contraria. Este juicio viene a ser un juicio totalmente injusto delante del poderoso, donde la persona viene a salir dañada. Esto es lo que nos está describiendo la escritura: que tenemos que hacer una diferencia. Por eso es que se habla de la Mishpat de forma en la que les dice: por cuanto se olvidaron de Mishpat, no hicieron justos juicios. Aún el maestro llegó y les dijo: juzgad con justo juicio. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 21 en adelante. Jesús respondió y díjoles: Una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano a un hombre, no juzguéis según lo que parezcas juzgar con justo juicio. A ellos, a ellos se les determinó. Y se les dio la circuncisión, no por... sino de los padres. Y ellos, día de Shabbat, si le tocaba al niño ser circuncidado, y era el día de Shabbat, lo circuncidaban. Era una decisión, era una mishpat que le determinaban ellos, un juicio que determinaban ellos. Es bueno que al hombre lo circuncidemos aún en el día de Shabbat. Porque se cumple esa Torah y se cumple el mandamiento de Shabbat. Es bueno hay que circuncidarlo en Shabbat. Sin embargo, después el maestro sana a una persona y ahí sí lo acusan de que hizo algo malo, de que está trabajando en Shabbat. Él les dice: no juzguen según las apariencias, con justo juicio. Lo mismo que les está diciendo el Levítico. Él el Levítico les está diciendo. No juzguéis injustamente. Juzgad con justa mishpat, con justo juicio. De la misma manera el maestro yo que él hacía cada mishpat que él hacía o que él decidía lo hacía con justicia. Hacía la mujer que le trajeron en adulterio. La dejó vivir así también el caso que le presentan aquí sanó del todo a hombre en día de reposo de tal manera que él también él también tenía juicio tenía mispas, pero las mispas que él traía eran con misericordia Eran injusticia. Ellos ya no juzgaban con justicia. Por eso en Mateo capítulo 23, verso 23, ¿cómo dice? Esteban, antes que lean el versículo. ¿Me escucha? Sí. Voy a ver si puedo plasmar la idea. Hoy en día todas las, las religiones cristianas toman esto no de del perdón como un perdón o sea per, el perdonar las faltas a, la, a los otros como que tenemos que hacer la vista gorda y en realidad lo que estamos haciendo es no aplicando la verdadera justicia ves eh, <coughs> eh, pues en la en las religiones Eh, hay quejas de que y sí pero quién cumple toda la ley o quién cumple todos los mandamientos o por por, por este tipo de confusión eh, se, se hace la vista gorda y se tolera cualquier cosa total bueno hay que perdonar eh, no es no es tan así como, como lo que estás presentando ahora es, eh, hay una línea muy muy finita no entre el saber qué es justicia. La, la, ¿Toda la justicia que, que el Poderoso dejó a través de los profetas? Nos está mencionando la Escritura con respecto a esto, como dice realmente mi hermano Luis. No es cuestión, no es cuestión de que pasemos todo por alto. Se deben de juzgar cada una de las cosas que, so, que sucedan o que pasen. Para eso se dio la Mishpat en aquel tiempo, en la antigüedad. Hoy en día el maestro nos enseña también una mishpat, pero esta mishpat debe de ser diferente. Esta mishpat que nosotros hacemos debe de ser con misericordia, dejando o, o determinando a él que él dé la venganza. No debáis, no devolváis a nadie mal por mal, nos dice. Es el juicio, esa es la mishpat que nosotros debemos de elaborar ahora una mishpat totalmente diferente, no como la que se les ordenaba en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo tenían dos, dos formas, dos formas de hacer juicio. Una mishpat que le está pro, este, proponiendo en Éxodo capítulo 21 y una mishpat que totalmente era para con rectitud, con justicia, que cada uno de los hombres tenía que llevar a cabo. De lo cual ya vimos los ejemplos. ¿Cómo es que al poderoso le presentaban la mishpat, el caso, situación, y él tenía que hacer mishpat para ellos, tenía que hacer el juicio y determinarles qué es lo que estaba bien, qué es lo que era adecuado? como se corrompieron, como hicieron las cosas mal, los profetas llegan y les reclaman, ¿por qué no han guardado las mispas. Pero les están reclamando por las mispas que eran de justicia, que debían de hacer de justicia, por las mispas que habían de hacer de forma ordenada. La mishpahs que mencionan también en el Salmo, capítulo 106, verso 3. Ahorita leemos este de Mateo, mi hermano. Vamos a leer el Salmo, capítulo 6, verso 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que guardan mishpat, los que hacen sedek en todo tiempo. Dichosos los que guardan Esa justicia, ese juicio. ¿Si ¿Sí se escucha bien o no se escucha bien? Ahí nos está describiendo dichosos. Dichosos son los que guardan esa justicia, esa mishpat. ¿Por qué no son de una dicha? Porque todo aquel hombre que actúe o que haga mishpat, o que la haga de manera justa, Será bendito delante del poderoso, pero toda que perderá a Mishpat será despreciable delante de él. El Señor es el que hace, el que hace justicia y Mishpat a todos los que padecen violencia. Vamos al Salmo. Capítulo 103, versículo 4, en adelante. El que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El... Señor es el que hace justicia y juicio, justicia y mishbah a todos los que padecen violencia, sus caminos nos dedicó a Moshe, y los hijos de Israel sus obras. El cordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará su enojo no ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la luz de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto, cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y nos dice, no nos ha hecho, no ha hecho con nosotros, Conforme a nuestras iniquidades No nos ha pagado Conforme a nuestros pecados a Andes, El Señor es el que hace Justicia y juicio Justicia y mispa A todos los que padecen Violencia El Señor es el que hace justicia Y mispa A todos los que padecen violencia Justicia y juicio Y determina si merece morir o si merece vivir en esa mishpat. El mismo Poderoso es el que te, determina la decisión. Por eso nos estábamos leyendo, por eso estábamos leyendo el Salmo capítulo 106, versículo 3, que nos dice, ¡Dichosos los que guardan mis los que hacen justicia en todo tiempo les voy a leer desde el uno aleluya alabada al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia quién esperará las poderosas obras del Señor quién contará sus alabanzas dichosos los que hacen los que guardan mis los que hacen justicia en todo tiempo Dichosos les dice esta causa. Es por eso que les está reclamando los profetas acerca de la Mishpat. Si he dado a entender que hay dos clases de Mishpat, mis hermanos. Mateo, capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Hasta ahí. Ahí es donde nos están... Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque habéis dejado lo más simulante de la ley, es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces prácticamente con bueno, esta palabra que viene a ser Mishpat. Esta palabra que viene a ser Mishpat, de la cual nos está escribiendo aquí. Les estaba comentando que hay dos clases eh, por Así. Hay dos dos clases de dispa, dos clases de juicio. Al hombre se le dijo tú vas a hacer un juicio, pero lo vas a hacer recto. Re re re re re re Levítico capítulo diecinueve, verso quince.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 En la Mishpat. Ajá. No harás injusticia en la Mishpat. ¿Qué quiere decir? Que ellos podían hacer una Mishpat justa, recta, con misericordia, con bondad. No harás una. No, no harás injusticia en la Mishpat. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Si me llamas, esto era bueno. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En una mishpat. Esto era para el pueblo, para que anduviera rectamente, para que anduviera obedientemente. Éxodo capítulo 21, versículo 1. Estos son los derechos que les propondrás. Estas son las Mishpat que les vas a proponer. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles Mishpat les propuso? Versículo 21, 22, de ahí. ¿Versículo 21 o del mismo 21 o el, el 2? Versículo. Versículo 23 y 24, mi hermana. 23 y 24, ok. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Estas son mishpat, juicios, que ¿Sí? se les propusieron. Ellos decidían si los querían hacer o no. Pero también se le dio una mishpat donde se le dijo, cuando tú juzgues algo debes de juzgarlo, debes de hacer una mishpat justa, con justa mishpat, debes de juzgar, no te inclines a un lado, no te inclines hacia el otro, pero ellos se inclinaron hacia un lado y se inclinaron hacia el otro, llegan los profetas y les reclaman, y les dicen esto que está mal, Ese Ezequiel les dice, yo te di esta mishpat para que lo obedecieras. No lo obedeciste, entonces te di esta otra mishpad, por cuanto no quisiste obedecer. Esta mishpad primera de Levítico era para que obedecieras y era para que te fuera bien en todo cuanto hicieses, pero no quisiste hacerlo. Entonces te entregué una mishpad que te iba a asesinar. Te entregué una mishpad que no te iba a ayudar para nada. y que ellos creyeron que en su momento era bueno. Pero esa mispa llegó por causa de su pecado, por causa de su rebelión. Como la carta de divorcio, que fue por causa de su pecado. Como el ojo, ojo y diente por diente. Como el ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Toda esa mispa Fue por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero también se les dio esto otro. También se les dio esto otro que nos está diciendo. Cuando elabores una mishpat, sé justo, sé recto. Es un juicio la mishpat. Tienes que actuar con rectitud. Tienes que actuar con bondad, con misericordia pero ellos habían olvidado lo más importante, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Por eso llegaron los profetas y empezaron a reclamar que se habían apartado de las mishpahs. Vimos las mishpahs que pertenecen al poderoso y vimos las mishpahs o más bien, las mishpat, que en su momento se les dieron por la dureza de su corazón, son las que vienen en el capítulo 21. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie, por pie, quemadura por quemadura. Todas esas son mishpat, que no les eran buenas, de las cuales está describiendo, Ezequiel, capítulo 20, verso 25, se dio para que no pudieran vivir. Mas nos dice la Escritura que el Maestro cuando venga va a seguir dando nishpat, va a seguir haciendo juicios. Pero estos juicios van a ser rectos totalmente. Vamos Ezequiel, capítulo treinta versículo por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen y contaminélos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito para que los desolase así que supiesen que yo soy el señor por tanto Ahora vamos a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 23 en adelante, mi hermana. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. Y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra, y habitarán en la ti. Ahí nos está mencionando, dice, que ya no se contaminarán más con sus ídolos cuando él recoja a su, tía, a su al pueblo Israel de entre todas las naciones, como nos dice desde el verso 22 y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey les será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más han dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey, Sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis mishpat, y en, mi, y en mis juca, y guardarán, y los guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, en ella habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será para con ellos. Entonces prácticamente nos está diciendo que cuando el Mesías los reúna les va a volver a dar mishpat, va a volver a dar juicios entre ellos. Pero todos estos juicios van a ser de rectitud. Todas estas mishpat no van a ser malas como las que les entregó antiguamente, sino van a ser buenas para que ellos, para que ellos puedan vivir tranquilos Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Ahí nos está describiendo que una vez más, una vez que vuelva a juntar a, la, a las tribus de Israel y de Judá, Esparcirá sobre ellos agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis y haré que andéis en mis Y guardaréis mis mishpas. Y las pondréis por obra. Y habitarán en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo a vosotros por Elohim. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Podías presentar por dif definición qué es mishpas y. Que es misbad y Mishvot. Un o un misbod es un mandamiento, mi hermano. Esos entran directamente como los mandamientos. Cuando hablamos de una Mishpat, tú elaboras un juicio en el cual tienes un mandamiento y tienes una una juka, o tienes una o tienes la Torá en la que se te da una instrucción la Torah o la instrucción digámoslo así este si habláramos de un instructivo para armar una computadora el mandamiento dice que mi computadora debe de tener a fuerzas un disco duro y un este y unas bocinas por ponerlo así la instrucción es el instructivo el mandamiento es que a fuerza te va a detener el disco duro y las bocinas pero te doy una una posibilidad de que la armes con 60 gigas con con 30 gigas con la capacidad que tú quieras pero eso lo decides tú a eso se le llama este mishpat, te doy esa mishpat ese juicio a que tú lo decidas entonces ya te di una instrucción que viene a ser la Torah te di un, unos mandamientos que debe de tener específicamente un disco duro y unas bocinas y te di a que tú hagas una mishpat un juicio, que tú decidas si tiene 30 o 60, 60 gigas entonces prácticamente eh, es un conjunto de varias cosas donde unas decisiones tú las haces. Los mandamientos rotundamente se tienen que cumplir, no hay doblez en ellos. Y de la misma manera, todo lo que estamos hablando le, se compone en la instrucción. Todo esto es la instrucción que se tenía que realizar recibir todo está en el instructivo si ¿Sí me doy a entender mi hermano luis más o menos vendría a ser el código penal como como en, en un juicio el código penal qué cosa exactamente lo que usan lo, los abogados lo que usan los los los querellantes a la instrucción como la torá o a La instrucción, el conjunto de leyes y después el abogado elabora su defensa eh, como lo va a interpretar, o sea, eh, trata de armar entre tantas leyes y entre tanto, tantos conceptos y entre tantas cosas, trata de armar la defensa mientras que que el fiscal... Hace todo lo contrario, ¿no? En la, basándose en las mismas leyes, pero trata de buscar la forma de condenarlo. Después el juez decide. Ajá. Vendría a ser el código penal. Sí. Como el código penal es instructivo, la misma vendría a ser como el código penal, ¿no? El conjunto de leyes o instrucciones en cuanto no. a diferentes situaciones. Ajá. Una cosa así. Pero, ¿me can... a De lo que habla el es que el juicio es una discusión jurídica y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia o sea que siempre va a haber dos contrapartes una que tenga que sea que haga lo bueno y otra lo malo ¿no? pero dependiendo de, de ese juez es el que va a dar el predicto final viene a ser como, como parecido no nada más que acá es según Sí, prácticamente este, nos presenta la instrucción, nos presenta la Torah, ahí están las leyes. Pero dentro de esas leyes tenemos mandamientos que se tienen que seguir. Esos mandamientos no tienen doblez, se tienen que seguir. Pero dentro de eso, nosotros, o se les dio a los jueces que elaboraran juicios. Juicios ya sea rectos o ya sea injustos. Y ellos determinaban qué era lo que hacían. Si lo determinaban para bien, eran un juicio de Elohim. Si lo determinaban bien, ya sea que le quitaran la vida, pero si en este caso nos está mencionando que así tenía que ser, entonces es según Elohim. ¿Por qué? Porque el mismo Elohim, cuando Moshe, le presentó un caso de un hombre, un hombre que había blasfemado el nombre de Elohim Moshe no supo qué hacer con él y le dice enciérrenlo pónganlo en la casa, hasta que consulten Elohim le presenta la mishpah de Elohim le presenta el caso y dice Elohim ejecútenlo y viene a hacer una mishpa de Elohim el hecho de que le dice ejecútenlo más cosa importante Cosa importante es porque ya tenían el ministerio de muerte, porque ya se les había dado esos mandamientos que los asesinaban. Es ahí donde nosotros tenemos que poner la división: que una vez que entra esta torá añadida y estas eh, mishpat se empiezan a hacer conforme a la torá añadida, entonces recibían la muerte. Nosotros hoy en día hacemos mishpat, según Yeshua el Mashiach, y ya no damos muerte. Como también en el tiempo de Abraham, hacían mishpat, hacían juicios, y no daban muerte. Eso nos tiene que quedar claro a cada uno de nosotros, que el hecho de la muerte únicamente se dio en el tiempo de Moshe, por causa de la rebel de la rebelión del mismo pueblo, que, que, que tuvo que haberles entregado estos mandamientos, los cuales les daban muerte. Claro, ahora entiendo, vos estás presentando el otro aspecto, la otra cara de la moneda, por ejemplo, cuando Jesús, cuando estaban por apedrear a la prostituta, ¿no? Y él les presentó, dio el ejemplo de cómo tenían que juzgar de ahí en adelante, o cómo tenían que aplicar la ley, ¿no? Así es, porque también son juicios. Él dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y redávilele. Si no se arrepiente, dilo con dos o tres. Si no se arrepiente, dilo a la congregación. Si no se arrepiente, entonces tenlo por gentil o publicano. Saulo le dice a el que ha tomado a la mujer de su padre, entréguenlo a Satanás. No te juntes con él, no comas con él, no hables esa es una mishpat, una mishpat recta, porque ya no hay muerte. Sí me y, los jueces de la, y los jueces de la nación entonces hacían directamente, obviaban ese procedimiento de, de agarrar y llamar a uno, hablar con, a ver si lo podía convencer, o si no llamaban a otro y así hasta, y si no te hace caso, tenerlo por publicano. Y tenerlo por publicano no dice matarlo, ¿no? En este ca caso, en el caso de atrás, mi hermano, estaba escrito que si encontraban a alguien en el pecado, en el demonio de dos o tres, moría irremisiblemente. Sí, entiendo. Sí. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, pues, les da una duda de lo que venimos viendo. ¿Les queda alguna duda de lo que venimos viendo? No, mi hermano. Nada más quería agregar o compartir. Sí, quería compartir que, pues que a veces existen situaciones donde, por ejemplo, que haya que exista un desacuerdo, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Pero se deja pasar, ¿no? Pero la misma escritura nos enseña que debemos de hablarlo con esa persona, ¿no? Porque dice que si no es así, que puede llegar incluso esta persona a llevarlo a juicio, ¿no? Y lo eh, decía yo que esto tiene una comparación o una igualdad en lo que es un, un juicio en un tribunal, porque antes de que se lleve esto, ahora sí que al caso o que lo presenten ya delante de un juez, antes hay como una postura razonable entre a lo mejor se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de que se tenga que que juzgar o se tengan que aplicar leyes, en este caso, a la persona, ¿no? ¿Qué tal? Ajá, como una negociación. Lo mismo es que nos enseñan por medio de la palabra que debemos de hacer eso, ¿no? Siempre hablarlo o platicarlo con esta persona que estamos a lo mejor teniendo un conflicto para que no pase más allá de lo, de lo común, ¿no? Esa sería una, una forma también de, de un juicio o de una Ah, una situación en la cual debemos actuar correctamente, ¿no? No sé si me, me expliqué ahí. Sí, mi hermana, es lo que mejor debemos hacer. Bien, mis hermanos, ¿les queda alguna duda de lo que veníamos viendo con respecto a la mishpah? Preguntando sobre todo a aquellos que pudieron estar desde el principio, porque realmente es algo ver esto de la Mishpat quizás como um, alguno que pudiera haber entrado un poquito más tarde se le ha complicado el poder entender esto de, de la Mishpat hablando desde un sen sentido más genérico porque pues el concepto que se tenía de la Mishpat es que meramente era algo malo rotundamente más sin embargo ya veía En en Moshe y en los Salmos que no es así Que no es que sean malos Sino que se les entregaron en ese momento Mishpat Que eran malas Sin embargo No todas las Mishpat que se les entregaron eran malas No todas Muchas de las Mishpat que se les dieron Eran buenas De las cuales se les está diciendo Y se les está reclamando que se olvidaron de ellas Bueno, mis hermanos, pues, que el Poderoso los bendiga y los, los, los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Poderoso sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para concluir. Mi hermano Gastón, ¿tendrás micrófono, mi hermano? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Haz la oración, mi hermano, para concluir, por favor. Padre Santo, te exalto, Padre. Te glorifico porque realmente día a día nos muestras tus misterios. Nos revelas tu palabra, Padre. Nos creas. Nos creas por tu palabra, nos, nos limpias. Es muy importante que nosotros tengamos tu enseñanza día a día haz que realmente podamos hacer, hacer ese propósito que, que podamos limpiarnos que podamos que podamos llegar a ser tus hijos y podamos transmitirle esa misma enseñanza que recibimos a nuestra familia a nuestros hijos que ellos sepan realmente que el camino eres tú padre y y, y que en tu palabra está la vida te pido por favor porque realmente escuriñamos la palabra todos los hermanos, que tengamos una misma mente, tengamos un mismo sentir, como dice la Escritura, es importante que todos hagamos eso, que todos hagamos ese propósito, por favor Padre, despiértanos de interés en tu palabra, realmente repréndenos si estamos equivocados, si estamos errados del camino, trátanos como tus hijos Padre. Te pido por la salud de todos los hermanos aquí conectados, los de la Keila Mendoza, así como todos los que no han podido conectarse hoy en día por algún motivo algún problema. Te pido por la salud de todos ellos. Si tienen alguna necesidad y es tu voluntad, Padre, súpleselas, por favor. Te lo pido en nombre de tu Hijo, Yeshua Hamashia. Amén. Amén, mi hermano. El poderoso les bendiga, les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Muestre su favor y nos conceda la paz.